26 de noviembre de 2019, la Comisión de Vigilancia Cuenta Pública, el diputado Soto Muchaprobarto, de el dictamen y que el cámara lo mucha ha aprobado, de informes individuales, le Uchikushak alta la cuenta pública, 98 molay y lo habil 2018, 42 informes de organismos descentralizados, 51 informes y municipios, cuatro informes y mola y milagro romero bastarrachea, tu yesa uchitna, tu mensenteña, valo, pat más fácil, hockey. Chile cuenta pública ti municipios. Tu me encuentras con la contabilidad. Tú la ayuntamiento. Tú me la ayuntamiento. Tú me encuentras con la ayuntamiento. Tú la ayuntamiento. Tú me encuentras ayuntamiento. Tú me encuentras con la ayuntamiento. vigilancia la ayuntamiento. Jonathan me Tire Tú la ayuntamiento. la ba lop atma sasil ikilutit la informacion bisusup kile taqino ulakoba tu jola le contratar tal mas betik obras bale mokatiale watanu yokolta le taqino olan una jubeta nuk besajilote le yutkin na le clas mehor ros dias tisama tu jala yanwa hai tul alcalde sot okano katiko katabak asesori yanwa capacitacion dio katukat oltatil molai ase utsaile cursos tile alcalde subvencion tu jala yanwa hai pel despachos con cuyántico ayuntamiento subvise que contabilidad contabilizado cúbético casmear con ayuntamientos le betak presidente le Alejandro le comisión permanente una proyecto le menos cohesión, le tiene molaí así una ochoúptico beta nunca le media. ¿Cómo veis ya un tag lucas media? Servidores públicos, alcaldes, Juanjo el papi lo molaí lo jalaje. ¿O a beike lo cuenta publicado? Emprendedores, actan le comisión permanente al desarrollo económico le diputados. ¿Tú chajo votan y Viernes o surgió la última propuesta, se y Chile iniciativa, te lo joxa le tomen al ley de emprendedores iniciativa Sánchez diputados Miguel Rodríguez y Enrique Castillo Ros. Tuya la Jop Cabezac ficha técnica y Junil y tuyo le elevas tu catarle diputado Rodríguez Barqueiro, Yanwat utanal actan la comisión de un holpopil, he visto tu catarle diputada Lila Frías y Chilejuno Sánchez Roca tuzas, Holbil de ti tu iniciativa, tiene un y Jim Antonio Sánchez Blanco le ola tu ya, chenca gamas le junil vas tu cultic tu la iniciativa vei aprobar tal tu me le diputado, Leili, vei aprobar de un propuesta del diputado Castillo Rus, te de iniciativa, tiene mucho el Casnal y Consejo Coordinador Empresa alianterucci en tu político tu cámaras empresariales ya un representante tan